Los ojos de esa morena me tienen atormentado Dime mi amor porque tú te fuiste y si este pobre corazón nunca te ha olvidado Dime mi amor porque tú te fuiste y si este pobre corazón nunca te ha faltado Dime lo que yo te he faltado y para mí no es ilusión que de ti viva enamorado. De los enamorados Ese panorama mi me por Porque así lo hacía con mi ser amado Ese panorama mi menguayaba por Porque así lo hacía con mi ser amado Porque te fuiste